a nuevas dimensiones de la existencia, una nueva perspectiva sobre la realidad, espacio emblemático, una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. 9 de noviembre del 2014 La fecha perfecta para salir de viaje Hacia esos mundos del misterio Aquí nos gustan, esto es Radio Nacional Y hasta el centro del espacio en blanco Con alguna preciosa esta noche sobre nuestras cabezas Y es algo que comenzamos en directo Cuando son las 2 y 9, 1 y 9 en las Islas Canarias Desde el estudio 101 de la Casa de la Radio Madrid, con saludo de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa, e incluido nuestros dos compañeros, Marc y Rubén de Felipe, que controla nuestro mágico sonido. Abrimos nuestros canales de comunicación, tenemos cinco premios, el teléfono de llamada gratuita, 900-137-137, el email, espacioenblanco, arroba rtv.es, nuestro muro de Facebook, y el Twitter, E Blanco Radio, por si queréis participar esta noche, cinco premios os esperan. más algunas exclusivas llegan esta noche ahí va un avance de lo que tenemos preparado para vosotros esta noche queremos contaros una historia apasionante sobre el origen de la humanidad surge de la leyenda de los mitos más profundos del ser humano y de ser cierta cambiaría toda concepción acerca de nuestros orígenes es una epopeya en la que se mezclan dioses gigantes seres venidos de las estrellas serpientes y dragones esta noche te invitamos a conocerla y habrá más espías en España y extrañas desapariciones en el aire el espacio en blanco se abre ya ante ti sé bienvenido de nuevo a nuestra aventura un avance, está el avance, lo que tenemos preparado para esta noche, no os perdáis en la segunda hora ese tema exclusivo que nos trae David Cuevas, y con nuestros mejores deseos para toda esa gente que se ha visto implicada en ese accidente en Murcia, nos vamos hasta Cataluña a saludar a nuestro primer invitado, David Parceriza, buenas noches David, buenas noches. Hola, buenas noches Miguel, encantado de estar aquí. Igual te digo, un placer que estés con nosotros, déjame que te presente investigador, eh, eres astrólogo también, llevas 24 ¿Sí? años dedicado al mundo científico de los ovnis y eres especialista en la cultura sumeria y en los dioses antiguos, ¿por qué todo esto David? Pues no lo sé ojalá tuviera respuesta pero lo cierto es que me he pasado toda la vida investigando los orígenes de la humanidad, eso es lo que verdaderamente me, me, me seduce y, y creo que ...que algún día, pues, eh, encontraremos la respuesta definitiva. Vale. Vamos a aclarar que esta noche vamos a contar otro diferente origen de la humanidad... ...del que nos han relatado, eh, pero bueno, ¿puede ser simplemente una fantasía? Pregunto. ¿Cómo? ¿Puede ser una fantasía? ¿O hay pruebas de que lo que vas a contar tiene visos de realidad? Bueno, analizando todos los textos antiguos y comparando con todos los hallazgos arqueológicos uno llega precisamente a, a cuestionarse si verdaderamente la ciencia oficial y la arqueología oficial está siendo justa, porque hay muchísimos descubrimientos que no salen a la luz. Entonces, unido a lo que ya sabemos, eh, somos muchos ya los investigadores que pensamos que hay una verdadera conspiración para ocultar los orígenes de la humanidad. Nos están engañando acerca de nuestros orígenes. Absolutamente, y además eh, de una forma bastante sucia, porque eh, cuando ves investigadores independientes que están un poco desligados de estas versiones oficialistas y que efectivamente te dicen que realmente pues el ser humano no tiene nada que ver con el darwinismo, con esta teoría de la evolución que no se sostiene por ningún lado, que realmente hay pruebas de que hemos sido eh, confeccionados Eh, por la inteligencia eh, pues bastante elevada mm. eh, ahí está francis Crick, creador del eh, descubridor de la doble hélice del adn sí. eh, francis Crick dijo literalmente que eh, el adn era una obra de mega ingeniería es decir algo realmente inteligente ajeno a esta tierra eh, diseñó este este adn y solamente eh, decía él Podría haber llegado aquí a través de una nave extraterrestre, esto lo decía literalmente. Vale, vamos a pedir disculpas para que no se nos enfaden muchos oyentes que, bueno, no, no sé si no quieren escuchar otras teorías, tampoco queremos ofender eh, creencias religiosas o dogmas, pero vamos a dar información acerca de otras posibilidades que andan por ahí, que existen por ahí. Hicimos ya un primer programa contigo hablando de los Anunakis, preparados, 2 y 15, 1 y 15 en las islas canarias, esta noche vamos a ir tras el origen de la humanidad, otro supuesto, origen de la humanidad 900, 137, 137, nos vamos tras esa introducción, ¿te parece David? Ok. Vamos. historias sobre el origen de la humanidad hay muchas y van cambiando de cultura en cultura sin embargo entre todos los relatos hay ciertas características que se repiten como el mito de un primer hombre y una primera mujer la crónica de un diluvio universal y la serpiente por ejemplo entre todas ellas hay una sumamente cautivante la del origen sumerio instalados en la confluencia de los ríos Tigris y Éufrates en la zona de Mesopotamia la actual Irak existía un pueblo de origen desconocido que adoraba a unos dioses que procedían de las estrellas los Anunnaki Su nombre significa... ...los que del cielo a la tierra descendieron... ...y todo lo que sabemos en cuanto a ellos... ...se lo debemos al fallecido investigador... ...Zacarías Sitchin... ...quien tradujo tablillas de arcilla de los sumerios... ...y descubrió una historia fascinante... ...en las tablillas se habla de seres que llegaron a la tierra... Hace muchos miles de años desde un planeta llamado Nibiru más conocido como Planeta X o también como Hercólobus La razón del por qué eligieron nuestro planeta para asentarse fue que necesitaban oro en grandes cantidades para calentar su débil atmósfera Como Nibiru es un cuerpo celeste helado... ...necesitaban reflejar... ...los rayos solares para obtener más calor. Descubrieron que la mejor fórmula para lograrlo... ...era diseminar... ...oro pulverizado en su atmósfera... ...para que se obtuviera un efecto espejo. Cuando llegaron a la Tierra... ...al principio edificaron grandes ciudades y crearon una vasta industria minera sin embargo con el correr del tiempo los trabajadores encargados de las minas se cansaron y realizaron una huelga generalizada una ingeniosa solución la dio uno de sus jerarcas Enki quien usó a los primates terrícolas para realizar experimentos genéticos con ellos Así nació Adapa. ¿Adán? Se trata del primer prototipo de humano terrestre... ...producto de la mezcla de los ADN... ...de primates y de anunnakis. Con el tiempo los humanos se multiplicaron... ...y terminaron trabajando en las minas. Gracias a la ayuda de los anunnakis aprendieron a sembrar se establecieron en ciudades y crearon templos para adorarlos comenzaba una nueva historia para la humanidad terrestre se trata de la historia del génesis de la creación del ser humano pero contado de otra manera conozcamos más detalles sobre ello ahí está esa primera, el esbozo de, de la historia. David, curioso que todo se iniciara entre los ríos Tigris y Eufrates, en bueno, la actualidad, ¿no? Sí, lo que pasa es que eh, la última vez que hablamos sí. yo más o menos defendía la, las teorías de Sitchin, sí pero actualmente he cambiado de una forma diametralmente opuesta, uh -huh. en vista de ...diferentes eh, evidencias... ...que demuestran que este señor fue un... ...verdadero pues... Eh, ...un verdadero fraude... ¿eh? ...ya ha denunciado en su momento... ...por diversos historiadores y arqueólogos... ...sin embargo... Eh, ...ahora mismo con toda la información que disponemos... Eh, ...pienso que ya es momento de empezar a... ...vilucidar... Eh, ...pues... ...bueno, sinceramente a mí parece que Sitchin... ...fue un, un elemento puesto ahí para intoxicar un poco más todo vale. entonces ¿de dónde salen todos estos datos ¿De, de dónde surgen ya no son de las tablillas con informes que sí, sí, encuentran... sí. el tema que si fabuló las tablillas es decir lo que lo que si chin decía que decían las tablillas sí. es totalmente falso vale y hay muchísima muchísima gente que le preguntaba en sus conferencias en sus charlas a ver de dónde ha sacado usted esta información de que los Anunnaki traían el oro para esparcirlo en la atmósfera o lo de nibiru uh -huh. sin embargo él se limitaba a eh, cambiar de tema Simplemente vale. Entonces en las tablillas no hay ninguna referencia A un tal Nibiru como planeta de origen De los Anonaki Lo que existe es eh, una, un término que es Nefgeru Y es, eh, es un término egipcio Que hace referencia al dios Horus Y tendría más que ver con el planeta Venus vale. que No tendría nada que ver Con un planeta intruso Que llega cada 3600 años vale. Pero... A la órbita de Plutón el, y... el resto de la historia sigue real entonces, que hubo unos seres que llegaron sí, hace sí, unos 400.000 sí. años a este planeta, ¿no? Claro, lógicamente Shichin eh, dio en el clavo en algunas cosas, uh -huh. y además fue el que dio a conocer este tema, pero intoxicó en muchísimos detalles. Vale. En esencia, está claro que estos seres estuvieron aquí, eh, entre los ríos Tigre y Jófrates, toda la Mesopotamia Meridional, y ahí los motivos no fueron por el oro, parece ser que... Ahora hay muchísimos otros autores que están investigando y ahora ahora mismo me encuentro yo pues eh, inmerso en un autor francés llamado Anton Parks, que ha escrito una serie de libros muy interesantes en donde se combina una serie de experiencias personales que él ha tenido, unas vivencias, y las ha contrastado con un estudio profundo del idioma sumerio. Uh -huh. Y vale. este señor nos dice que estos seres llegaron a, a Mesopotamia y recondujeron los ríos Tigris y Ófrates para abastecer de agua esa red de ciudades, porque ahí había unas un total de 25 portales estelares, es decir, naturales de la Tierra, que cada cuerpo celeste dispone de forma absolutamente natural. Zonas eh, de vórtex, donde se cruzan esas líneas de energía bajo, bajo Tierra, uh -huh y en esos puntos se crean esos focos energéticos que pueden favorecer la entrada hacia otros planos, hacia hacia otros mundos. Vale. Eh... Entonces él decía que el motivo por el cual los aronakis estaban ahí era por eh, para poder viajar hacia hacia hacia puntos remotos del universo. Vale. Mesopotamia, al final Bien, iremos un poco a la actualidad es curioso que desde hace tiempo haya una guerra ahí en el Oriente Medio concretamente en Irak bueno, es que no ha parado de haber conflictos armados desde siempre vale, déjame, vamos a dejarlo ahí al final tocamos ah. ese asunto Mira, ya okay. están llegando los onoquis por ahí eh, llegan al planeta 400.000 años hace 400.000 años eh, hacen un, una hibridación con los simios que hay aquí crean el primer ser humano a través de ingeniería genética sí parece que el ser humano sería la suma de varias razas eh, si, si te fijas en las diferentes representaciones de los Anunnaki siempre vemos que sujetan una especie de botes unos recipientes eh, entonces hay un, una especie de, de, de, de zona de agarre y luego comparas estas, estas representaciones con otras de origen maya y ves exactamente lo mismo es decir, estos seres estuvieron en, en, en todas partes del mundo y estos recipientes eh, se cree que se consideraban eh, que contenían el agua de la vida es decir, lo que sería actualmente como identificado como un banco de genes con el cual hacían esos experimentos y se veían luego esas ilustraciones con esos árboles que no dejaba de ser pues muy parecido a, a nuestros a nuestros a nuestras hélices de, del adn vale eh, hicieron algún tipo de experimento con nosotros y crearon al ser humano para qué le crearon para trabajar bueno, como esclavo para Sí, se supone que enki eh, que parks se refiere a él como Saam, este ser eh, pues bueno eh, ellos constantemente pues estaban eh, creando diferentes tipos de razas hibridaciones iban haciendo muchas mezclas Y entonces, eh, en un momento dado, crea a unos seres llamados los Nungal. Y te cito esto, Miguel, porque luego podemos hablar de los Vigilantes, que tiene mucho, mucho que ver uh -huh. con este tema. Eh, Enki crea a los Nungal como una raza para eh, realizar una serie de tareas un poco costosas y la principal era <coughs> precisamente reconducir los ríos Tigris y Ofrates para eh, reabastecer esas, esas eh, ciudades de la Mesopotamia. Entonces, eh, da, delante de... Ese trabajo eh, forzoso, difícil, de mucho tiempo, eh, hay un motín, se revelan, y entonces es cuando, eh, al borde de un consejo de guerra, pues Enki propone crear a otra raza, a, a, a este Lulu original. ¿no? Mm -hmm. Y ahí es cuando se supone que nos crean a nosotros mezclándonos con los neandertales y un supuesto prototipo eh, o proto-hombre, que existía ya pues muchísimos miles de años atrás y al cual se refiere Parks como el Namlu, que significa literalmente hombre enorme. Entonces estos seres parece que a diferencia de nosotros eran muchísimo más evolucionados, medían cuatro metros y medio, desarrollaban perfectamente la telepatía, la telequinesis, todo tipo de facultades psíquicas muy muy elevadas. Eran además tenían un cuerpo se refiere Parks como semi etérico. O sea, que estaríamos hablando de entidades pues realmente extrañas, uh -huh. desconocidas para nosotros, pero que estarían muchísimo más evolucionadas. Vale. Eh... Entonces habían utilizado el ADN de estos Namlu originales más eh, ADN reptiliano de estas razas y además el neandertal. Vale. De, de este resultado de todo esto seríamos nosotros vamos a tiempo. Vale, dos minutitos antes de una mínima cosa que tenemos que hacer David. Okay. Eh, hay dos personajes fundamentales en esta historia, Enkil y como y Anlil. ¿Quiénes son esos dos, dos, comandantes estelares que llegan aquí o eh, básicamente eh, se supone que Enki y Enlil eran hermanos, pero esto no queda muy claro tampoco en los textos. Y a lo cual Parks resuelve diciendo que Enki creó a Enlil, y ante la aberración que descubre eh, de haber creado, era un ser absolutamente repugnante, cruel, y cuando mm, estaba a punto de exterminarle, se apiada de él, y ese es el, er el error fatal que comete, porque Enlil se acaba convirtiendo en el máximo gobernante en la Tierra. Yeah. Eh, tienen varios nombres estos personajes lo tengo por aquí apuntado el señor del abismo de las aguas Sí, porque ahí ahí lo que sucedía dentro de estas razas, de estas estirpes es que se se concedían una serie de títulos. Hmm. Por ejemplo, Enki era conocido anteriormente como Ea, el, dios, el señor de las aguas. Entonces, hay una serie, por ejemplo, en Nil es el que se la asocia con Javé, Dios de la Biblia, pero anteriormente había sido un Dios enítico conocido como El. Ya. Yeah. Enlil, parecido a Yahvé, el dios de la Biblia. Luego veremos algunas de las similitudes que hay entre uno y otro. Uh -huh. eh, ¿Llegan aquí para trabajar? ¿Qué es lo que hacen aquí en la Tierra? ¿Están en ese lugar del, del portal? Sí, se supone que el hombre, el ser humano, eh, pues es utilizado como esclavo para esas labores, para sustituir a estos nungal. ¿no? Y entonces cuando se se dan cuenta de que el ser humano en sí es como algo así como una especie de batería de la que pueden aprovechar su energía, uh -huh. pero sus energías sutiles. Todo esto alterando su conciencia, provocando estados estallidos emocionales, descubren que pueden absorbir, absorber esa, esa energía y alimentarse de ella. Y esa es la base para entender toda la historia humana escrita en sangre. Esta noche en espacio en blanco algo o alguien se le aparece a este piloto a su espalda, a la derecha este hombre está sentado en el puesto izquierdo del comandante y antes de que él viera nada se oye una frase que le dice muévete un poco a la derecha que estás a punto de estrellarte esto sucedía en el mismo momento en que este avión se estaba metiendo en unos bancos de niebla por una zona montañosa y con muy poquita visibilidad Dos y treinta y una y treinta y seis Canarias. Seguimos en el espacio en blanco después de ese avance informativo de nuestros compañeros. ¿Sigues por ahí, David? Aquí estamos. Bueno, eh, decías que vamos a entrar enseguida en la segunda parte del programa, que Enlil, ese extraño ser que venía de ese otro mundo, tenía muchas similitudes con Yahvé, el dios de el Antiguo sí. Testamento. Sí, prácticamente lees en los textos su forma de expresarse su forma de, de digamos su actitud en su mandato y ves eh, la misma expresividad las mismas palabras de, de odio de rabia hacia hacia el ser humano y sobre todo de dirigirse hacia la humanidad con despecho con chantajes con amenazas y de ahí viene pues toda la, todos los textos que hablan de sacrificios en masa de, de, de animales. Vale. Eh, en algunos casos incluso de personas ya bien, era tan malo en el Antiguo Testamento que tenía un poquito de genio eh, ¿no? bueno, yo diría que más que genio lo que es sadismo, ¿no? Porque... Bueno, vamos a dejarlo ahí, Ajá. 2 y 37 vamos a la segunda parte del programa eh, uh -huh. de hecho no queríamos entrar en cuestiones que puedan afectar o uh -huh. ¿vale? Susceptibilidad, susceptibilidades uh -huh. vamos con la segunda parte y tratamos de conocer algo más de estos extraños dioses llegados a las estrellas En muchas de las mitologías del planeta se encuentran restos de seres extraños con forma de serpiente o dragón. Se les conoce como los reptilianos. Han existido en casi todas las culturas del planeta y en muchas de ellas se les denomina las serpientes de la sabiduría y su labor era iluminar a la humanidad. En el libro del Génesis, Dios castiga a la serpiente por haberle dado a Eva la fruta prohibida, declarando, sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Génesis, capítulo 3, versículo 14. La serpiente siempre ha formado parte de la cultura humana. Así, en muchas obras de arte, se la representa como un humanoide mujer con cola de serpiente y algunas veces con patas y con forma de lagarto, como en una pintura del de bosco, como en el juicio final. En otras culturas se la conoce de otras maneras. En México, por ejemplo, como Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. El dios tolteca y maya llamado Gucumach era descrito como una serpiente de sabiduría la cual le dio el conocimiento a la humanidad y en Yucatán es llamado Kukulcán La tribu Hopi llama a una raza de reptoides los Sheti o los hermanos serpiente que viven bajo la tierra la tribu Cherokee y otras tribus estadounidenses se refieren también a las gentes reptil u otras razas de reptoides. En la mitología precolombina de Colombia, la diosa Bachué, la primera mujer, se transforma en serpiente. Es también llamada la serpiente celestial. serpientes dioses y gigantes tratemos de comprender algo más de esta extraña historia que tienen que ver David estas serpientes o estos seres con forma de serpiente con los anonakis o los seres venidos de, de, de, del espacio básicamente los que Yo, para mí, todo absolutamente. Es decir, eh, ya desde los dragones, también toda la mitología universal está implícito, ¿no? Es, eh, esa asociación del dragón con el conocimiento, con el creacionismo, eh, la serpiente, el reptil, todo esto yo creo que viene a referirse a diferentes razas, a diferentes especies de, de estas entidades. Entonces, eh, están en todas partes del mundo... <coughs> prácticamente donde no aparecen es eh, los pocos pueblos que se ha podido o sea, no, no eh, se ha borrado la historia, pero seguramente que si la pudiésemos recuperar aparecerían también estos. Eso es muy curioso porque se reptil, ¿no? Se encuentran en casi todos los sitios, ¿verdad? Sí, sí, sí. En sí, India China... también, la madre serpiente arcoiris hablan los, los aborígenes de Australia. Entonces, bueno, eh, en Japón pues también los los dragones y los ahí bien los emperadores, los descendientes de estos de estos seres, ¿no? uh -huh. Están en todas partes, eso es lo más interesante y lo que me condujo a mí al principio cuando empecé con, con toda la saga de los Anunnaki en mis documentales de, de Shichin yo ya eh, yo ya difería de Shichin en considerar los humanos como nosotros, y me di cuenta de que había una serie de rasgos que que eh, pues me, me llevaban a, a, a, al tema de ti ¿no? te meto un poquito de prisa, David, sintiéndolo mucho eh, es curioso que ...hay algunas representaciones de estos seres... Eh, ...con esa forma, ¿no?... ...pero parece ser, según los textos recogidos... ...que a ellos prohibían a los artistas... ...que les representaran tal y como eran, ¿verdad?... ...hay un... ...hay una especie de... ...de mito que dice que... ...que en los sumerios... Eh, ...no se les permite rep representarles en su aspecto real... ...pero... ...también hay ciertos textos que hablan de metamorfosis... ...es decir, de seres que pueden cambiar de forma... ...o sea que no está muy... ...no está muy claro... Eh, lo de metamórficos está también en, en todas las culturas, Miguel. ¿Qué significan esos metamórficos? Pues que pueden adoptar la forma que se les antoja a ¿Sí? los ojos del, del humano. Pero siempre eh, aparecen como su forma natural, su esencia reptiliana. Ya. ¿Hay alguna prueba que haya quedado de la presencia o del paso de estos seres y quizás esqueletos gigantes decíamos antes que eran seres bastante grandes hay esqueletos de gigantes en internet está plagado de fotografías pero la mayoría de ellas son falsas son fraudes, son, sí. casi todas son fraudes absolutos y además son unas fotografías que muestran unos, unos, unos cráneos descomunales que, que se ve que son absolutamente un fraude lo que no, es, lo que no parece un fraude son esos cráneos que eh, están en el Museo Nacional de ICA Eh, en Lima los, he los hemos visto en Perú algunas veces sí, sí, sí, son bastante conocidos uh, esos cráneos hacen 3.200 centímetros cúbicos ¿cuánto hace un cráneo humano? ahora no, no recuerdo exactamente 1.800 pero era me parece sí, el más grande, 1.980 centímetros cúbicos ya. el mayor humano es decir que casi el doble de claro, capacidad craneal es, es, es brutal, ¿no? y además las las órbitas oculares son un 15% más anchas o sea que es muy difícil que puedan ser fruto de deformaciones eh, que se hacen diversas tribus, ¿no? Mm. Sobre todo en África para parecerse a los dioses, ¿no? Aquello parece que realmente se trate de otra especie. Pero yo no digo con eso que esos cráneos sean eh, propiamente estos Anunnaki. Pueden ser también híbridos de Anunnaki. Cuidado. Ya. Yeah. Eh, qué extraña y curiosa historia, ¿verdad? Pues sí, la verdad que vamos, eh, a, a medida que vamos investigando, profundizando en el pasado, nos damos cuenta que han estado siempre aquí estas entidades. Los investigadores ah, estamos convencidos de que la Tierra es un, es un planeta cárcel, es decir, todo eso de que si los extraterrestres, que estamos buscando vida, la NASA, eh, que si Proyecto SETI, todo esto es un cuento. Estas entidades, desde el principio de la historia, han estado aquí. Y este es un planeta cárcel. Ya. Eh, casi para terminar esta parte y, y nos vamos enseguida avanzando un poquito más en estos datos que queremos dar. Es curioso porque eh, la serpiente, como hemos dicho, está en casi todas las tradiciones de todas ¿Sí? las eh, culturas del planeta. ¿Pero qué ¿Sí? significaba? ¿Era, como dice la Biblia, el que tienta a Eva para que ¿Sí? coma del árbol de la ciencia del bien y del mal?, Yo creo que el, el enquimismo que hemos hablado antes, que asociamos con, evidentemente, el dios de la sabiduría, un dios, un dios benévolo, eh, era la misma serpiente que dice el Génesis, el más hábil animal de los bosques que tienta a Eva a comer del fruto de conocimiento. ¿no? Porque este mismo personaje, eh, fíjate que ya le dice esa famosa frase a, a Eva, ¿no? que dice, él sabe que si tomáis de este fruto se os abrirán los ojos y seréis como dioses. Y además en jubileos lo encontramos en plural. Como dioses, no como dios. O sea, que te, ya te está diciendo en la Biblia que hay otros dioses, que ese no es el único. Con lo cual, <coughs> vemos que hay siempre ha habido una rivalidad entre varias, eh, entre varias entidades. Eh, unas para hacer evolucionar al ser humano a nivel espiritual, y otras para aprovecharse de sus energías eh, y de sus sustratos vitales. Si y ahí sí. está esas dos fuerzas, esos dos polos opuestos entre Enki y Enlil. Enki sí. es una entidad eh, pues interesada en transmitir o conocimiento, por eso está asociada a la serpiente, la serpiente siempre ha sido eh, un símbolo de sabiduría. Lo vamos a ver. ¿no? incluso eh, como símbolo de caduceo de de de la, de la medicina. Ya como no te veo no te puedo eh, no sé cuándo vas a dejar de hablar. 900 137 137 nuestro teléfono. En la tercera parte con quizá con tus propias palabras vamos a tratar de entender más esta extraña historia. Ahí vamos con ello. Esta noche en espacio en blanco. El piloto que lo vio aterriza en un campo de golf donde ve que cae ese avión o esa presencia que tenía a su lado y cuando va con los golfistas e incluso del lugar a buscar los restos pues no hay ni avión accidentado ni piloto ni nada, sencillamente había desaparecido. Estos extraños dioses llegados de las estrellas... ...se aprovechaban de los humanos de diversas formas. Como esclavos haciéndoles trabajar en sus minas... ...y como sacrificio a otras entidades. Según las tablillas eran seres territoriales... ...vericistas y tremendamente ritualistas... Se elegían por la numerología y realizaban sacrificios humanos y animales en fechas señaladas como parte de un ritual de invocación hacia otras dimensiones. Durante sus ceremonias sometían a los sacrificados a todo tipo de vejaciones, siguiendo un patrón parecido a los rituales adánicos. Les hacían comer y beber excrementos y les torturaban hasta el límite de sus fuerzas para generarles un estado de pánico total de este modo obtenían una energía de la que se alimentaban circulan ciertas teorías de que bajo un estado de pánico estos seres se beberían la sangre del sacrificado para absorber el estallido de adrenalina que con el miedo se propagaría por el torrente sanguíneo y eso les produciría un gran placer Enki en cambio era contrario a estas prácticas y luchaba para liberar al ser humano de su esclavitud a través de la fundación de las llamadas antiguas escuelas de sabiduría que tanto proliferaron en Egipto Enki fue un benefactor para la humanidad y el responsable de que el hombre fuera el depositario del conocimiento espiritual conozcamos algo más de todo ello sus propias palabras hacías una especie de resumen David dos facciones Sí. Una, una digamos que odiaba a los seres humanos mm. que los habían esclavizado los... Decirte, que una cosa parece ser la serpiente y otra cosa es el reptil entonces de ahí se pueden distinguir varias razas que son de las que nos habla este señor eh, Anton Parks y habla de un concepto de creación inicial que serían unas entidades que él llama los calisto y estos seres serían Eh, entidades pues de esferas de la de la de altas jerarquías de la luz o sea seres cósmicos muy evolucionados y que habrían diseñado esto sí el verdadero eh, adn originado de este proto hombre de este proto hombre que antes te he comentado el Namlu entonces de ahí viene una serie de una, una estirpe de, de razas reptilianas que desembocaría finalmente con estos Anumna, que llama él, que son los Anunnaki, y estos nos habrían creado a su vez a, a nosotros. Vale. Hay una pregunta que algunos oyentes están diciendo, que ¿qué tipo de conocimiento nos podría dar la serpiente que desagrad desagradaría a los dioses? bueno ¿El conocimiento? Eh, ¿La sabiduría? La pues básicamente, eh, si se trata de conocimiento, tiene que ser algo que nos haga libres. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en el libro de Enoch, se nos habla de 200 ángeles que descienden a, descienden a la Tierra para parearse con las mujeres terrestres. ¿no? Estos ángeles, estos vigilantes, o ángeles caídos, se da incluso el nombre de cada uno de ellos. ¿no? Y aquí se dice, por ejemplo, en, en Enoch 8.10, dice, Panamuel mostró a los hijos de los hombres lo amargo y lo dulce, y les reveló todos los secretos de su sabiduría. Les enseñó a los humanos a escribir con tinta y papiros, y son muchos los que se han descarriado a causa de ello, desde el comienzo hasta este día. Porque los hombres no han sido traídos al mundo con el propósito de afianzar su creencia en la tinta y el papel. O sea que con eso ya te está diciendo que lo que buscaban era una humanidad ignorante para tener tenerla permanentemente a su servicio. O sea, el esclavo perfecto. Y ese fue el motivo por el cual sucedió el diluvio universal. Para acabar Porque, con esa custo con esa creación de, de, de esos dioses no claro por supuesto si si tú tienes tú estás al mando de un ejército eres el, el, el alto mando y tus soldados deciden desertar deciden eh, pues, no acatar las normas no romper filas y, mm. y romper las normas y el mando superior entonces <coughs> lógicamente estos estos soldados se aparean con estas mujeres y les dan el conocimiento que de alguna forma te revienta eh, todos tus planes de dominación, la mejor opción es pues provocar un diluvio y partir de cero para tener para tener el esclavo perfecto y eso es lo que hizo. Ya. Es curioso también porque casi a punto de terminar de tratar de sacar conclusiones el tema de los sacrificios que están muchas de las culturas mm. de la humanidad, incluso sacrificios humanos y que tú definías ahí como llevado al paroxismo para que en el torrente sanguíneo hubiera mucha adrenalina adrenalina y con bueno, eso se... sí, adrenalina se sería uno de los muchos componentes energéticos, pero desde luego aquí podemos hablar de, de ondas cerebrales y de, y de y emocionales que desconocemos y que, sí. Y que quizás sí conocen algunos individuos en la Tierra o algunos científicos, pero no nos han contado. Y eso explicaría buena parte de todo este vía crucis que la humanidad lleva desde hace tantos miles de años, y que siempre es el epicentro todo lo que es el Oriente Medio, que es donde esa es la tierra de los Anunnaki, ahí es donde empezó la historia y la, y la cultura. Entonces, yo creo que mayor prueba que esa, eh, vamos, eh, es, es algo, para mí es un hecho. Tratando de sacar ya conclusiones, David, dos facciones, una de ellas, como decías también en esa introducción tuya, trataba de dar o creó las escuelas de sabiduría mm. para preservar al ser humano ese aspecto espiritual que teóricamente tenemos. Exactamente. Hay, hay una facción que ha estado desde siempre interesada como en liberarnos de, esta, de este planeta cárcel, ¿no? Y eso es la facción de Enki, por supuesto. Ya. Yeah. Eh... Oriente Medio. Es curioso porque desde el principio casi de la historia ha habido hay líos por todos lados y sobre todo en este momento. La zona de Irak uh -huh. ha sido invadida por las grandes potencias, han mandado sus ejércitos porque allí decían que por el petróleo. Decían que por el petróleo, pero lógicamente si sí, es eh, bastante probable que haya algo que ver con estas hipotéticas puertas o portales estelares pues eh, lógicamente quieran hacerse con todo esta con toda esta tecnología. ¿Y por qué no ha quedado nada, ningún resto que los eh, no sé si sea una tontería, los arqueólogos o la historia oficial pueda verificar y decir, sí, han estado ahí estos seres? Hay hay muchísimos hay muchísimos blancos eh, que a veces dicen, bueno, hacen hacen estallar una serie de misiles, por ejemplo, la ciudad de la ciudad de Ur, el templo de Ur Eh, creo que hicieron falta 400 pepinazos, eh, 400 misiles para borrar todo el vestigio. Entonces, mmm, uno se pregunta cómo es que en un momento dado en medio del desierto, aparentemente no es un blanco militar común, hacen explosionar un misil. Bueno, pues eso se hace para derribar eh, bibliotecas eh, subterráneas que hay debajo, que hay probablemente cientos de ellas... Eh, hay más de 15.000 yacimientos arqueológicos que nadie explora y saben perfectamente dónde están entonces aquí hay mucho misterio por descubrir y sí. probablemente hay alguien interesado en que lógicamente no se descubran eh, más tablillas que nos revelaría muchísimo más secretos sobre estos seres en, entre otras cosas curiosamente muchos de esas tablillas que estaban en el museo de Bagdad, de Bagdad. desaparecieron, ¿cuántas de ellas? Eh, hablando de 80.000 piezas... Creo que 170.000 objetos fueron saqueados eh, entre marzo y abril del 2003 durante la invasión de Irak. ¿170.000 objetos? Sí. Que han desaparecido. Destruidos, saqueados, desaparecidos. Una auténtica desgracia para la arqueología. ¿Tú crees que hay alguien que le interesa que no sepamos la verdad? Hombre, por supuesto, pero si yo creo que hay una facción de estas entidades que son las que controlan eh, los organismos oficiales. ¿Y ella o no? O el... el, el, el los principales gobiernos del mundo. ¿Y hay alguna forma de librarse de todo ese dominio, de toda esa esclavitud? ¿Quizá Yo creo que de eh, desde un punto de vista individual, a través de la interiorización, a través de la meditación, eh, poco más podemos hacer. ¿Poco más podemos hacer? Poco más podemos hacer. Es decir, trabajar a través de la visualización interior, pero de una forma individual. Esto tiene que ser un despertar no puede ser un despertar masivo tiene que ser progresivamente y de forma personal cada persona tiene que eh, trabajarse interiormente esto no es una cuestión de, de una guerra que, eh, que podamos o una revolución que podamos hacer de forma de forma material ya que esto opera desde un ámbito eh, energético nosotros podemos eh, podemos ganar podemos vencer individualmente, a través de este proceso de auto autorreconocimiento de nuestro propio ser y eh, ensamblarnos a esta fuente universal, llámalo Dios, llámalo eh, universo, pues eh, tener como una especie de simbiosis con esta fuerza, con esta energía, eh, yo creo que tiene que ser algo individual. David Parceriza fue nuestro primer invitado. En 10 segundos, ¿y esos dioses prometieron volver o no? Bueno, ¿Va? yo creo que los que prometieron volverse eh, fueron los buenos, porque los malos han estado siempre aquí. Ya. Forma de contacto contigo. Si alguien quiere saber más de esta extraña y alucinante historia. Bueno, pues en mi página web, que es eh, davidparceriza.org. Davidparceriza.org. No sé si estarás loco o razón. Gracias, David. No. Gracias. <risa> Gracias, David, por uh, Gracias darnos estos notitos. Fuerte abrazo. No, nos vemos Gracias. prontito. Hasta pronto. Gracias. Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan las noticias a las 3, las 12 en las Islas Canarias. Nuestros compañeros de los informativos nos van a dar cumplida, cumplida información todos los datos de ese terrible accidente que se ha vivido en nuestro país. En la segunda hora dos temas, tres temas interesantes David Cuevas nos va a decir cómo se prepara un agente del CNI en nuestro país, datos exclusivos un trabajo exclusivo y además iniciamos una nueva sección en la que vamos a hablaros de extrañas desapariciones en de los cielos, no os lo perdáis 900-137-137 este es el espacio en blanco aquí en Radio Nacional Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco 3 y 7, 2 y 7 en las Islas Canarias volvemos, el Espacio en Blanco aún tiene una hora aquí en la sintonía de Radio Nacional para ofreceros temas exclusivos como el de David Cuevas que nos va a hablar de algo que tiene que ver con el CNI con los espías y además una nueva sección que lanzamos de Misterios en los Cielos Saludos a Eliana Vivero que nos escucha desde Canadá, Valeria Ferreira desde Argentina y también nos escuchan en los cuatro rincones gracias a la radio online de Radio Nacional. Saludos a todos desde España. Eh, Marta Sastre también nos escucha desde las montañas cafeteras en Colombia. Un placer que estemos conectados. 900-137-137 nuestro teléfono. Muy tranquilito ahora por si queréis participar en ese concurso y nos vamos a daros información. Llegan las brujas a España. Escuchad. Las brujas llegan a nuestro país, concretamente a una zona de la mancha y miel, y para informarnos de todo ello nos vamos con Darío Rodríguez. Buenas noches, Darío, ¿cómo estás? Pues muy bien, Miguel, eh, otro año más. ¿Otro año más preparando que las brujas llegan? Sí, sí, eh, pues... Te cuento un poco, mira, eh, este es el tercer fin de semana de, de Daimiel Pueblo de Brujas, ¿vale? Y, y bueno, pues las brujas llegan a Daimiel un poco para recuperar esa tradición que, que había pues precisamente de, de las brujas del siglo XVI, de, de Daimiel, ¿vale? Había muchas brujas en Daimiel en ese tiempo. Sí. Pues al parecer sí, entonces lo que se nos ha ocurrido ha sido recuperar en unas jornadas un poco esa tradición Y unirlo pues a la gastronomía y a una serie de cosas que tenemos aquí en una agenda Si quieres te comento un poco por encima Por favor ¿Vale? De lo que vamos a hacer Dime antes la fecha, ¿cuándo va a ser? Mira, te digo, esto se organiza es el próximo fin de semana, ¿vale? El 14 al 16 de noviembre 14 al 16 de noviembre, sí Y te cuento un poco por encima Mira, el viernes tenemos por ejemplo un concierto de música barroca Que se llevaría a cabo por Guitarodia en Daimiel, ¿vale? Luego el sábado por la mañana, sábado 15 por la mañana, a las 11 de la mañana tenemos, pues fíjate, pues una mesa redonda sobre el mal de ojo que, bueno, el mal de ojo, mito, realidad es el título que le hemos puesto, para hablar precisamente de la tradición popular de las desahogadoras de, de Daimiel ¿vale? Uh -huh. eh, a las 12 después eh, te cuento que tenemos eh, una charla eh, que bueno, que pues la, la va a llevar a cabo femí Mallorca, que bueno, es una persona que conoce muy ¿Sí? bien el tema la Inquisición Y nos va a hablar pues, sobre las brujas de Daimiel, ¿vale? Y también sobre los ajusticiamientos que, que hubo en Daimiel. O sea, porque eso tiene una base histórica, vaya, que no es aquello uh -huh. que se nos ha ocurrido ahora hacer algo turístico, sino que tiene esa base, ¿vale? Eh, después, eh, bueno, paralelo, hay una agenda también de actividades para niños con un cuentacuentos y también un taller de, de magia. Uh -huh. Y eso ha unido también a un poco una actividad que hay de, de tema de etapas, ¿vale? De etapas de brujas para un poco para, en las horas de comida, pues hacer un recorrido por, por, por Daimiel, ¿vale? Comer, comer brujerilmente, sí. Eso sí, aquí le hemos pedido no. que nos hagan un poco de alquimia No hay que olvidar que... Eso, Pero... es eso, es importante ¿Por la tarde? Pues mira, te cuento. Eh, por la tarde tenemos una actividad que además es muy solicitada eh, y es en, en el Parque Nacional de la Estadal de Miel, ¿vale? Hemos pedido un permiso especial para que nos dejen hacer un recorrido por el parque y es un recorrido muy singular porque la gente que participe lo que se va a encontrar son personajes singulares que son mitad hombre, mitad animal, ¿vale? eso como seres quiméricos que precisamente a orillas del Guadiana que también es un río mágico, pues nos va a contar historias. Es como si nos metiéramos en, en una faula, ¿vale? Yo, yo creo que va a ser algo que, que la gente la gente le va a gustar Y además el lugar es incomparable lo ¿vale? que pues Son las tablas la tabla es nacional sí. Está precioso ¿vale? eh, Por la noche Pues un poco para recuperar De todo el día eh, Va a haber una gran cena tematizada Otro Bueno Eso es <risa> en, la, en las rujas En Ney Con buen vino de la mancha y Eso es Y bueno pues, eh, se, les, se les ha pedido Que nos hagan un poco de cocina de, Del siglo XVI Un poco con la cocina del Quijote Y además va a haber música en directo Y bueno Pues, vale. pues esto un poquito te, tematizado ¿Y pasamos Después, al domingo? Una, Eso es, pues mira, el domingo lo que tenemos es un taller de ungüentos, ¿vale?, a las diez y media, en el espacio FISA, que lo va a hacer Antonio Molina, y bueno, la idea es un poco recuperar esa tradición también de las curanderas, de las sanadoras, y bueno, la gente que participe en el taller, pues se va a poder llevar ungüentos, y, y la verdad es que está muy interesante, por conocer un poco esa tradición que, que existe, ¿vale? Que no, se debe, pero, sí, que no se debe perder ungüentos para conseguir amor y todo eso, ¿no? Sí, bueno, un poquito de todo, ¿no? Bien. Y lo además, se va poder visitar la, la Motilla de la Fuerte, que es un yacimiento que se ha reabierto ahora recientemente en, en Daimiel. O sea que, como ves, pues es un poco pasar un fin de semana eh, de turismo, conocer la historia de Daimiel y recuperar también la tradición y, y la magia que, que tenemos aquí. ¿vale? 14 al 16 de noviembre. Ahora, un momentito, vamos a teléfono de contacto o forma de contacto para nuestros oyentes. Mario Rodríguez, organizador de este tercer, eh, no sé cómo llamarlo, convocatoria de las brujas. Sí, en... En el... Fin de semana de las brujas en Daimiel. ¿Forma de contacto para tener más información? Pues mira, para la gente que esté interesada sería el teléfono 926-850-371. Es, espera, espera, espera, lento. ¿926? No, vale, 926-850-371. ¿Sí? Y también eh, la página web daimielturismo.com donde tienen toda la agenda. Juan ¿vale? Daimielturismo.com. Yo me apuntaría, pero no llegamos a la cena. Eh, a ver si te veo por ahí, por el parque de las tablas de mí con sus personajes enhorabuena Darío gracias pues nada eh, me encantará ir a veros vale fuerte Muchas abrazo gracias. hasta pronto justo en el momento en que la noche se llena de oscuridad en Radio Nacional abrimos para ti un espacio en blanco de 2 a cuatro en la madrugada del sábado al domingo, una hora antes en Canarias, la radio se llena de misterios. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y soy... Vamos con otras de las voces Nuevas voces que van a sonar en el espacio en blanco En esta nueva temporada eh, Se trata de un piloto Alguien que vuela por los cielos y por los espacios De este planeta nuestro, Iván Castro Buenas noches Iván muy Buenas noches Miguel, ¿Cómo, está? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí muy agradecido De que contestó conmigo para, para el programa esta noche Agradecido nosotros de que estés con nosotros Contándonos misterios Sobre todo que tienen que ver con el mundo que tú, Al que tú te dedicas, la aviación ¿Desde cuándo vuelas? Desde cuándo eres comandante? Bueno, bueno, hombre, comandante ya no hace tantos años, pero yo la carrera la comencé profesionalmente pues en el 2003, cuando ya me dieron la licencia de piloto y bueno, pues el 2003 vengo recorriendo como dices tú pues esos cielos. Sí, volando por sitios raros. Bueno, más que nada yo todavía no he salido de Europa y me muevo por aquí, por, por España, norte de África, hmm. las Islas, Portugal y, y ese tipo de destinos. Todavía okay. yo estoy en, en vuelos de corto y medio radio, pero nada más. Vale, 11 años llevas más o menos volando. y menos, ¿eh? ¿Hay muchos misterios en los cielos, Iván? Hay, hay muchos, pero sobre todo muy desconocidos porque entramos un poquito en ese aspecto misterioso o fantasmal que, que rodea un poquito nuestra profesión y la verdad es que hay muchos casos que eh, compruebo con la gente que son muy desconocidos por eso me, me animé a recopilar unos cuantos bastante conocidos dentro de la profesión pero que de puertas para afuera se desconocen y seguro que que le encanta a la gente escucharlo sobre todo pues a los a los amantes de todo lo fantasmagórico, ¿no? Seguro que nos va a encantar. Eh, antes de nada, eh, ¿tú has visto alguna vez algo raro cuando ibas volando alguna luz que no fuera definida, que no fuera algo concreto o conocido? Yo personalmente no, vale. sí conozco y tengo compañeros que que sí han visto cosas raras, incluso los cielos españoles y bueno, pues se tiende a callar o no hacer informes por no complicarte la vida, etcétera. Pero pasan muchas cosas que son inexplicables, lo que pasa que eh, un 85%, incluso me atrevería a decir un 90% de, de los casos tienen una explicación totalmente lógica. Pero hay un 10 de casos que no, son, no tienen una explicación lógica. Cuéntanos alguno. Sobre todo vuelos desaparecidos, ¿verdad Iván? vuelos desaparecidos, fantasmas y, bueno, he recopilado tanto un poquito de la aviación militar como de la aviación civil y os quería comentar, pues, uno que es, digamos, el más lejano en el tiempo para nosotros, que se sitúa en 1913 y esto, eh, bueno, tiene que ver un poquito con, la, con una presencia fantasmal, ¿no? Eh, hablamos de la historia de un piloto británico que se llamaba Arthur Desmond era un piloto de los Royal Flying Corps, de, de, la, bueno, de la aviación militar inglesa, eh, por aquellos años de 1910, 1915. Y bueno, él pilotaba un pequeño biplano de, de la época militar eh, sobre los cielos de Escocia. Este hombre, pues eh, un día de 1913, tuvo un accidente mortal. Y bueno, se investigó el, el accidente, que por aquella época pues, ya existía también la, la, la investigación de accidentes de aviación. ¿Caja negra ¿y eso y, también? Eh, no caja negra, no era yeah. tan avanzado, pero bueno, ya se mostraba interés por saber por qué pasaban las cosas, ¿no? Para sí. mejorar. Y el informe concluyó, y os digo eh, la frase literalmente, la culpa del piloto por bruto. Se le culpó ¿Sí? al piloto de, del accidente eh, por, digamos que, pilotar de una manera pues salvaje, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y eh, quedó como único culpable. Hay un testimonio mmm, en concreto del 27 de mayo de 1963 que uh, un aviador, esto ya nos vamos 50 años después de ese accidente, eh, se llamaba Peter maxfield además era una figura muy importante la aviación británica, y en pleno vuelo ve cómo se le acerca un avión igualito al de Desmond de 1913, logra ver un piloto con el rostro muy pálido, vestido incluso de la época, y bueno, el, este piloto que lo ve en principio piensa que bueno, puede ser un aficionado a los aviones antiguos, que está volando con una reliquia junto a él, etcétera Y de repente él ve que el avión se desploma contra el suelo. Se venían viendo apariciones de este piloto que se había matado en 1913, se acercaba a los aviones y de repente se caía y se estrellaba, y siempre se producía la misma maniobra.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 Hasta que la aviación británica decidió volver a abrir el expediente de aquel accidente, investigar los restos que todavía se conservaban en un viejo hangar, y se descubrió que era una fatiga del avión, una fatiga del material del avión. Y al final se esculpó al piloto y el piloto jamás volvió a aparecerse ni a algún aviador ni a ningún miembro del ejército. Curioso caso, es decir, hasta que no se desculpó y se le quitó esa esa culpa de que había volado como un bruto, sino No que... descanso en paz. No descanso en paz. Qué curioso. ¿Hay más casos, Iván? Mira, tenemos otro de los años 50, que también me llamó muchísimo la atención, se produce en Venezuela, y este caso lo sacó a la luz eh, la revista Mundo Control, que se publicaba en 1999 o, o en el año 2000, lo sacó el caso en concreto, y... Eh, alrededor del año 1955 cuentan que un DC-3, un, un bueno, estos típicos aviones de la guerra del Vietnam que sueltan paracaídas por detrás, que estamos acostumbrados a ver en, la peli, uh -huh. en las pelis, para que nuestros oyentes hagan un poco la idea de cómo es el avión, pues llevaba, eh, iba volando eh, por un cañón en Venezuela y llevaba mm, una una pasajera embarazada. Esta pasajera de repente se pone de parto ...y el piloto pues desvía el avión para una ruta alternativa para aterrizar cuanto antes... ...cuando se mete en una ruta ya desconocida por ese desvío, por emergencia digamos ¿no? ...por esa urgencia, manda al copiloto que vaya a atender a esa pasajera en parto... ...con la zafada de vuelo que va detrás y él se queda solamente solo en la cabina... ...de repente algo o alguien se le aparece a este piloto atrás, eh, a su espalda, a la derecha...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 que se había matado dos años antes y que estaba prácticamente de carne y hueso detrás de él. Se quedó tan pálido y sin palabras, se quedó totalmente bloqueado y sin reacción, y esta presencia le vuelve a decir que te muevas, hombre, que te vas a estrellar. Y en ese momento el comandante toma los mandos del avión, vira a la derecha y, eh, virando el avión precisamente, le cae con el plano contrario, con el ala contraria, a una pequeña cumbre de una montaña con daños muy ligeros consiguen aterrizar pero sin esa advertencia de aquella supuesta presencia que era un antiguo amigo fallecido del comandante pues se hubieran matado todos contra la montaña y es una una explicación, el caso está documentado también y como digo, el que lo quiera consultar pues en los números de mundo control del año 99 o 2000 era por, entre esos dos años, pues lo sacaron a la luz Y nada, el avión aterrizado sano y salvo y con un pasajero más a bordo porque la embarazada dio a luz extraños fenómenos que ocurren a veces en los aviones y van me dicen que estás poniendo los pelos de punta a alguna gente no, no, no sé si tienes algún caso más sí, mira, tenemos uno bastante cortito y animático también que data de la Segunda Guerra Mundial es un, un Douglas, un, un avión, un Boston se llamaba. Eran bueno estos famosos aviones bombarderos ¿no? de la Segunda Guerra Mundial. Eh, era pilotado por, por tres tripulantes y después de una misión de bombardeo eh, sobre Alemania, pues regresan a, a Inglaterra y eh, traen, digamos que se les ve una cara de, de terror absoluto, ¿no? y el superior militar que los recibe en el campo pues los, los envía a hacer un informe de la misión y le dice que cuando acaben el informe les otorga pues un pequeño descanso, ¿no? para que se relajen, toman unas cervezas en la cantina de de la base militar, etcétera y que bueno, pues se desconecten un poco. Cuando estos tres chicos pilotos se retiran, al superior militar le dan la noticia de que ese avión con esos pilotos, con esa matrícula, se habían matado en esa misión, se habían estrellado y eh, es un caso muy interesante porque deja un poco esa evidencia física de que, bueno, de que se han manifestado, digamos, esas tres almas en pena o como queríamos llamarlo, e incluso dejan escrito el informe que ese militar les había encargado y lo dejan escrito con pelos y señales hasta en el mismo instante en que ellos mueren en la misión. Esta gente desaparece y bueno, no podían ser ningunos impostores ni nada por el estilo porque realmente solo ellos tres sabían como... se habían matado ellos mismos. Y bueno, esa, esos documentos quedan a posteriori en el tiempo y se comprueba evidentemente que lo que esa gente contó, digamos que desde el más allá, en ese informe, pues quedó grabado para siempre en un papel. ¿Cómo se quedaría el superior, eh Iván? Sí, la verdad que bastante impactado, me imagino. Eh, no sé si tienes algún... bueno, lo dejamos. Eh, no, tengo alguno más Bastante interesante que dentro de la profesión Es ya el más conocido Que es el caso del, no sé si tengo tiempo Del caso del vuelo del 401 de la Easter Airlines En América Y digamos que la profesión es el más conocido por esta excelencia lo, puedes... Para... ¿Lo cuentas cortito? Sí, lo cuento cortito venga, Esto, venga, Sucede el 29 de diciembre De 1972 Es un vuelo comercial Que une en, en Nueva York con Miami Y a grosso modo en el, eh, surge un accidente con el avión porque eh, detectan un fallo en el tren de aterrizaje en una luz del de, de tren de aterrizaje y bueno los pilotos ven en las luces que no bajan to todas las ruedas del tren con lo cual pues bueno un piloto incluso baja a comprobar en el pozo del tren del avión que el tren está desplegado no hay ningún problema pero sencillamente es la lucecita la bombilla del panel en la cabina de mando que falla. ¿Qué pasa? Que los tres pilotos se, se centran en cambiar la bombillita a ver si es eso y el avión pues sencillamente se vuelve descontrolado porque ellos no le prestan atención y se estrellan en los Everglades de Florida, esa famosa región de los lagos. Sí. Hay muchos muertos, hay muchos supervivientes e incluso hay gente que no se mata en el accidente y acaban devorados por los caimanes de la zona. Sí. El curioso caso es que los tripulantes, sobre todo el comandante, el ingeniero de vuelo, ...se aparecen en los aviones que cubren esta línea aérea... Eh, ...en esta ruta, en esta misma línea aérea... ...y se aparecen siempre en aviones... ...que han recuperado piezas que servían del accidente del otro avión... ...y se las han puesto a aviones nuevos... ...y hay eh, documentos eh, fehacientes y comprobados... ...de que incluso se ha llegado a ver al comandante del avión... ...que se llamaba Bob Love... Eh, ...sentado cuando van a despegar acerca una azafata, le dice que le pregunta que quién es, que si es un tripulante extra que va con ellos, no le contesta tiene otra azafata, no le contesta y al final sale el comandante del avión y se queda tremendamente terrorizado cuando ve a aquel comandante que se había matado en aquel vuelo pues sentado en la cabina con los pasajeros y de repente se esfuma en medio delante de la vista de todo el mundo y la verdad es que es un caso que pone los pelos de punta los ponen Iván Castro, nuestro nuevo compañero del espacio en blanco que llegará de vez en cuando a contarnos historias como estas que hoy esta noche nos ha relatado de misterios en los cielos. Gracias Iván, forma de contacto contigo si quieren volar a algún sitio, me llevas de vez en cuando por ahí, ¿vale? Pues a través de mi Facebook me puede localizar todo el mundo, ¿Sí? Iván Castro Palacios y a través del email cualquiera que tenga alguna alguna sugerencia, pues he encantado de leeros. Iváncp25@yahoo.es. Iván Castro Palacios en el Face, ahí está el email. Gracias, Iván, por haber estado con nosotros. Te deseo lo Gracias mejor. Ti, Buen vuelo, Gracias seguimos ti, en contacto. Hasta seguimos en contacto. Un abrazo a todos. Hasta pronto. Hasta. Desde el archipiélago de Chiloé, desde el sur de Chile, donde comienza la Patagonia, Eh, hace muchos años eh, tienen acá a un, a un amigo mmm, Soy Mario Calderón Vidal Y soy un fanático del programa Espacio en Blanco Quiero mandarle un fraterno saludo A quienes hacen posible eh, regalarnos este programa Y desde muchos años los acompaño eh, Envío un afectuoso y fraternal saludo a Miguel Blanco Y realmente les doy las gracias por, haber, por haberme acompañado todos estos años y darme la posibilidad de, de poder aprender mucho más y estar en cerca de ustedes. Muchas gracias. Traéis si 29 229 en las Islas Canarias. Animaros a hacer lo que acaba de hacer nuestro oyente, mandaros o mandarnos un saludo eh, sonoro desde cualquier parte del mundo que escuchéis el espacio en blanco. Buenas noches David Buenas noches Miguel David Cuevas, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy bien La verdad es que se, eh, se está genial a estas horas de la madrugada Prácticamente ya a las tres y media Con este ambiente, espacio blanquero Las velas, porque nos ponemos un tanto, digamos que misteriosos Pero no desde la vertiente que mucha gente puede imaginar cuando decimos misteriosos, ¿verdad? Cierto eh, No sé si tenemos que hacer algún corte más No, estoy mirando a nuestros compañeros ¿Sí? Bueno, eh, cuéntame una cosita eh, Estás metido ahora en cosas de espías eh, ha sido, ¿cómo se llama? Eh, comisario de una exposición Sí, efectivamente. Bueno, estoy ahí pues eh, con unos compañeros en el Museo del Espía. Eh, bueno, hace poco hacíamos una exposición para toda la familia, un paseo por la historia y la sociología del espionaje, eh, aquí, muy cerquita, en Pozuelo de Alarcón. Y desde hace unos días, hasta el próximo eh, viernes 28 de noviembre, pues eh, hay una nueva exposición en el Centro Cultural Kiaudio Rodríguez de eh, San Sebastián de los Reyes. Eh, bueno, pues eh, precisamente eh, para hablar de algo fascinante como es el mundo de los infiltrados, aglutinando eh, a los espías, los servicios secretos y los periodistas estás encubiertos ¿no? para quien quiera más información por no dar demasiado eh, decir que en museo del espía eh, puntocom pues tenéis eh, todos los datos para poder asistir a esa exposición que está abierta de lunes a viernes de 9 de la mañana 9 de la noche de forma total y absolutamente gratuita preguntar gratuito no? uh -huh. dice estábamos hablando eh, de los servicios de inteligencia y vamos a avanzar nos han cambiado un poco los planes tienes un testimonio y guardado exclusivo de una persona que ha hecho todas las pruebas Para entrar en el CNI, se llama ahora. Efectivamente. Eh, bueno, tenemos un testimonio de excepción que nos explica, eh, con ciertos detalles, no con demasiados, eh, por motivos de seguridad, eh, pues eh, cómo es el proceso de selección. Eh, del de eh, Centro Nacional de Inteligencia. Se sabían ciertos datos de cómo era ese proceso de selección en el antiguo eh, CSID, ¿no? Eh, pero um, se desconoce eh, en lo que tiene que ver con el con el CNI. Bueno, pues, eh, ¿cómo es...? Eso, cuéntame pero, qué es eso el CNI, para quien no sabe. Bueno, pues el CNI como decíamos es el Centro Nacional de Inteligencia, nuestro servicio secreto español y, eh, bueno, pues responde en este caso eh, a, a nuestro gobierno, al gobierno de España, para recalar cualquier tipo de información que pueda ser interesantemente sobre todo eh, con eh, bueno pues eh, intereses principalmente defensivos eh, el principal objetivo el principal enemigo de eh, los servicios de inteligencia no solamente del cni sino de eh, pues eh, la mayoría de ellos es precisamente el terrorismo ahora mismo no eh, 9137 137 hacemos una mínima visitaita Pero es que no es así. Pues sí, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Pero es que no me quieres entender, Pilar. Entiéndeme tú a mí, Jorge. Pero, por favor, ponte en mi lugar. Pues ese es el tema de la tertulia de esta semana. La noche en vela. Sabemos ponernos en el lugar de los demás, lo intentamos al menos. Javier Sierra nos desvela las noticias sobre extraterrestres con las que se pretendían ocultar las informaciones sobre la caída del muro de Berlín. Y más, y más, porque hay mucha tela en La noche en vela. Con Pilar Tavares. ¿Por qué tocas? Sí, me gusta mucho. Los domingos a medias ponte lo que quieres ponte radio nacional y aquí en radio nacional el espacio en blanco decías que el cni trabaja para o trabajaba, ya no es el CNI, ¿no, David? Eh, sí, sí, no, no, es CNI como tal. Antes era el CSIT, eh, desde 2002 se convierte en Centro Nacional de, de Inteligencia. Trabaja para el gobierno eh, español en, en este caso. Sería la sede de los espías españoles. Efectivamente. ¿Dónde, ¿Cuántas sedes hay de oficiales en, en, en España? Bueno, pues si te parece bien este dato, eh, nos lo cuenta junto a eh, ciertas eh, bueno pues informaciones que tienen que ver con eh, bueno, cómo son esos edificios eh, internos del de, de CNI. no Sin dar demasiados detalles, tenemos el testimonio de Paco, una persona que... Hace, ¿No se van a enfadar con nosotros el CNI por hablar de esas cosas? Pues, eh, imagino que quizá a lo mejor un poquito, pero no demasiado porque vamos pues a ser buenos. Y, se contigo, no y, y, y no vamos a, no vamos a dar detalles muy muy profundos, por supuesto que no. Vale. Eh, bueno, una persona, vamos a llamarla Paco hace unos años, para un programa local que hacía con, con un compañero, con Víctor Ortega, en La sombra del espejo, y nos contaba algo Eh, que tiene que ver precisamente con los dos centros que hay, eh, bueno pues de CNI en Madrid, y eh, más concretamente cómo son las instalaciones qué eh, tipo de eh, habitáculos existen en, en, en alguna de ellas qué nos podemos encontrar si echamos un vistazo, un ligero vistazo insisto, sin dar muchos muchas informaciones o muchos detalles concretos de lo que pueda haber dentro de unos edificios eh, como los de los que en este caso el Centro Nacional de Inteligencia mucha gente se ha preguntado qué hay dentro bueno pues eh, Paco nos lo cuenta de una forma, pues yo creo que muy peculiar a Mende, insisto, empezando por cuáles son esos centros en, España, en, en Madrid Pues básicamente dos centros principales uno que está por la carretera de la Coruña y otro que está en el monte del Pardo. Bueno, las instalaciones eh, son básicamente edificios y oficinas que están dentro de unos espacios cerrados, cercados con bastantes medidas de seguridad y estas instalaciones bueno este pues carácter administrativo básicamente y de logística pues tenían distintas dependencias cada edificio pues tenía unas funciones distintas y había pues desde laboratorios de, de análisis básicamente fotográfico tenían muchos mmm, estudios de fotografía digamos que casi casi en cada planta teníamos un estudio de fotografía luego había más departamentos administrativos Eh, lo que sí que llamaba la atención es que en general se veía muy poca gente por las por las oficinas, había pocas personas. O había un parking de, de vehículos bastante amplio, con modelos muy diferentes, eh, distintos años de matriculación y, y distintas matrículas, y había pues, las dependencias desde... Pequeñas salitas de reuniones hasta pues, eh, zonas de, de, para disfrazarse, con, con salas de maquillaje, con pelucas, con eh, distintos eh, posibilidades de, de, de transformar a la gente, me imagino que sería para eso. Qué curioso, David. Pues muchas fotografías y sala de maquillaje con pelucas para transformarse. Claro. Eh, bueno, tiene lógica, ¿no?, en lo que son las misiones operativas. Hay que hacer una distinción importantísima. Mucha gente piensa en espías, eh, se imagina James Bond de turno, pero también hay, aparte de los espías operativos, esos espías que están pues realizando labores de campo, están esos otros eh, que realizan labores eh, de tipo, eh, bueno, pues eh, que tiene que ver con el análisis. Son los analistas de del CNI, ¿no? Bueno, pues hemos tenido acceso a uno de ellos, sería ese coronel del ejército del aire fue, eh, bueno, pues espía formó parte del antiguo cesit él es Manuel Rey y le preguntábamos bueno, cómo entró, eh, cómo pues eh, empieza a formar parte de ese, de ese Césit y también le preguntábamos ¿Cuál era ese proceso de selección? ¿Cómo le eligieron a él? ¿Qué es lo que pedían? Y, bueno, esto es importante para ver el interesante paralelismo que hay entre lo que piden a un analista y lo que piden, eh, bueno, pues en este caso un agente de campo. Tiene muy poquito que ver. Vamos a escuchar expresamente a Manuel Rey explicando, bueno, pues precisamente eh, cómo entra y qué es lo que se pide. Bueno, yo cuando dejé de volar, en el 84, quise enfocarme para entrar en un servicio de inteligencia. Entonces... Hice primero un curso de criptografía y después empecé a estudiar alemán. Tenía un profesor que era un sacerdote, un cura, entonces el cura eh, tenía contacto con el CNI, como en aquella época con el CSI. Yo se le dije que me gustaría entrar y fue él el que me propuso ante personal del CSI para entrar en, en el centro. Un montón de pruebas psicotécnicas, un montón de pruebas de redacción de documentos y después, una vez ya entrado en el centro y cuando te ibas a, a profesionalizar, te hacías un curso de seis meses. Consistía fundamentalmente en interpretar noticias, integrarlas, sacar conclusiones, sacar experiencias en la forma de redactar noticias informes para autoridades sobre todo cuando había noticias confusas, sacar el núcleo de la información, distinguirlo de la paja y cuestiones de esas y sobre todo mucho test psicológico que curioso lo que hacen para sacar ese tipo de, de personas, como ¿no se sé, van a hacer universidades o uno es el que llama y dice, oiga, aquí quiero ser espía? David. Bueno, pues eh, hasta cierto punto es parecido a lo segundo. No llamas, mandas un currículum eh, por su página web, al menos antes así era, eh, y bueno, pues eh, puede o no que te llamen. Es lo que pasó en este caso con nuestro protagonista. Vamos a llamarle José y su voz va a estar muy distorsionada eh, por motivos de seguridad, eh, por razones obvias, ¿no? Eh, hemos tenido acceso a, a este testimonio que yo creo que es importante porque es la primera vez que se cuenta con cierto eh, nivel de detalle eh, qué es lo que pide el CNI para eh, bueno, pues entrar precisamente dentro del centro, es decir, cómo es ese proceso de selección que tiene que pasar un futuro espía y luego, pues, posteriormente, cómo es eh, algunas, son, son algunas de las cosas que se pueden aprender, se pueden estudiar en esa, eh, hasta cierto punto, academia de, de espionaje. ¿no? Las cosas, está, eh, perdón, la voz está muy distorsionada uh -huh. preservar un poco la sí, ahora... identidad de... Sí, nuestro pe invitado Pediremos disculpas a continuación Hay que eso. hacer un poquito de esfuerzo Poner un poquito de atención para escucharlo A ver cómo, cómo sale Y esto es lo que cuenta un espía español como <risa> Efectivamente eh, Él lo que nos cuenta básicamente Es que eh, envía el currículum Y eh, bueno pues espera un, un tiempo Y mira por dónde años después Esto pasa en, eh, entre aproximadamente 2005 y 2009 ¿vale? Vamos a dejar digamos que ese, eh, esas fechas eh, Él recibe una llamada Y, pues, le pilla trabajando y una señorita le dice que, eh, bueno, que llama del Centro Nacional de Inteligencia por si quiere, eh, bueno, pues si sigue todavía interesado en hacer las pruebas, ¿no?, eh, precisamente para poder acceder al, al centro. Entonces, pues, esta persona le dice que sí. Eh, y bueno, pues eh, esta señorita le, le da pues, una dirección, un día, una hora y, y cuelga el teléfono bueno, pues, eh, Esta persona lógicamente, pues José, eh, pues, eh, le llama muchísimo la atención precisamente todo esto ¿no? eh, él, Le gustaba mucho el mundo de los espías, manda ese currículo, recibe esa llamada y acude precisamente a la cita Si quieres escuchamos precisamente cuál es la primera eh, toma de contacto Cómo comienza de hecho ese proceso de selección para ser un espía español Eh, disculparnos por esa voz rara que vais a escuchar, pero poner un poco de oído veréis es que es interesante. No os asustéis, no os asustéis, pero os acostumbraréis en los próximos segundos. Y, al cabo de las, creo que fueron dos semanas o tres, en las que yo estuve muy nervioso, porque, el claro, yo no tiene ninguna información de nada, porque, no me dijeron, visto, estudia esto estudia, otro, simplemente una cita. Y fui transporte público a la de a la calle, la cita no Me costó encontrarlo, eh, básicamente porque en la fachada no hay nada, es decir, esa calle y ese número de Madrid tiene una puerta con un clisá, y un El ¿no? no. mod mm, es todo sí. sin carteles, sin ningún tipo de identificación. Entonces es como que es algo que estás cerrado, pasas el largo y al cabo del rato abrieron la puerta y entramos. Éramos 15 personas más o menos, luego ya entramos cuando éramos hasta 40. Entonces se nos pasaron a un aula. Y esa aula se fue llegando, todo era justo, todo sí. era gris. Unos nos mirábamos a los altos, a ellos lo pude apreciar, algo muy curioso. Y es que no había gente ni alta, gente ni baja, ni ni fresos, ni ni guapos, ni gordos, ni verdados. Eran muy parecidos todos, no había gente muy rubia ni muy moderna. El caso es que veía todo el mundo del mismo corte. Yo calculo que en la sala, si éramos 40 personas, habría como 6 o 7 chicas como muchísimo. Eh, en este caso, las chicas, aunque esto es una opinión personal, eran auténticos bellezones. O sea, las chicas que entraron parecieron modelos. Entonces, al cabo de un rato, entraron dos, dos mujeres y empezaron a explicarnos eh, esta es una de las tandas de las musas que hay para acceder a un puesto en el Centro Nacional de Inteligencia Y lo cuenta una persona que ha pasado todos los procesos. Qué curioso, ni altos, ni bajos, ni rubios. Gente normal, excepto las chicas, pibones, pero <risa> los tíos normalitos. Efectivamente. Eh, bueno, pues así es. Eh, personas muy normales que no están esta que especialmente es lo primero que se encuentra ¿no? en ese proceso de, de selección. Eh, bueno, esto es una primera toma de contacto. Luego, bueno, pues... Eh... Casi lo vamos a dejar ahí. Dime una cosa. Eh, nos cuenta también, lo vamos a dejar para la semana que viene, porque con este... Esos cortes que hemos tenido por ese desgraciado accidente. no vamos a poder emitir toda la, la entrevista y me parece que es súper interesante lo que cuenta y sobre todo súper exclusivo el poder escuchar a un auténtico agente del CNI o una persona no, que ha no, no, no llegó a hacerlo hay que dejar claro que ha pasado todas las pruebas, uh -huh. por lo menos que sabe desde dentro lo que ahí hay secuece, eh, pero le preguntaban un test que le hacían si veía ovnis. Sí, escuchaba voces sí efectivamente, Uno de, una de las cosas que le preguntan en lo que son los tests de, de personalidad que tuvieron lugar en lo que era la tarde de ese primer día, eh, bueno, pues eh, era una especie de, de test eh, como decíamos con preguntas eh, bueno, pues bastante personales y algunas de ellas tenían que ver precisamente. Con, con objetos bastante no identificados. Preguntaba si querían ovnis, si había escuchado voces. Alguna pregunta, quiero recordar también, que, que había acerca de, de algún tipo de visión o alguna creencia eh, en lo fantasmal. Es curioso cómo, bueno, pues introducen en este caso eh, ciertos tests eh, aprobados eh, pues espera, para... me dicen que lo vamos a poder escuchar de, de la propia voz de ¿Vale? nuestro invitado oculto. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Y, y después, ni en los tres digamos de personalidad. Los test de personalidad también fueron muy tediosos, esto fueron ya por ratado después de comer, y básicamente es un cuestionario de 180 preguntas, en los que te preguntan de todo, ¿qué es en los OVNIs? Hoy eh, eh, es, ¿voces tu interior crees que te persiguen? Bueno, un típico test que se forman hablando de diferentes factores, un poquito de inteligencia, interacción, con más escala de verdad que lo que intentan es que eh, no intenta, es decir, es importante que tú seas sincero, aunque todo eso no sea bueno inteligencia que curioso ¿no? sí lo sí, sí. les preguntan sí, sí, sí, sí y la verdad es que sí y, y otras tantas cosas que esto no es nada comparado lo con vamos, todo lo que viene ¿eh? lo vamos a descubrir la semana que viene con esa voz distorsionada de invitado especial y luego salen tipo yesbón eh, sabiendo artes marciales dando golpes así de esto y siniestro o hueso es mira, yo te voy a dar uno, un adelanto un adelanto de ciertos cursillos o charlas, cosas que les enseña lo vamos a escuchar de forma mucho más extensa, eh, bueno, pues precisamente en la voz de nuestro protagonista, ¿no? Eh, hay cursillos y charlas sobre cómo mentir o manipular, cómo robar, de fotografía, de cambio de apariencia, de infiltración, eh, incluso hay ocasiones que les hacen pasar por mendigos para conseguir una habitación en un hotel de cinco estrellas y cosas parecidas. Eh, defensa personal, informática, conducción temeraria, Y estos son solamente algunas de las cosas que les enseñan ahí, ¿no? Y otras tantas que no vamos a poder decir por motivos de seguridad y algunas que nos dejamos para, para la semana que viene. Casi para terminar, David. ¿Hay muchos, muchos espías en nuestro país? Eh, sí, lógicamente sí, y además con un trabajo excelente el que realizan tanto los analistas como los agentes de campo. Eh, podemos decir desde aquí que todas aquellas personas que tengan cualquier tipo de inquietud por cualquier posible amenaza terrorista, que estén tranquilos, porque nuestro servicio de inteligencia, pese a, a lo que muchos opinan, no tiene nada que ver ni con anacletos, agentes secretos, ni con Mortadero y Fremont, Son gente súper competente, muy preparada, con nada que envidiar a otros servicios secretos de otros países europeos. Considerada como una de las muy buenas en Europa, ¿verdad? Efectivamente, y su proceso de selección, el que vamos a narrar desde luego está a la altura. es increíble la, la, la forma de minar psicológicamente que tienen incluso de preparar eh, a las personas que entran ahí. no entra cualquier amiga ya te lo digo. Sabemos que nos escuchan también algunos por ahí Nuestro saludo para, para ellos. Seremos buenos. David hoy hemos tenido un programa un tanto, un tanto extraño te doy las gracias. Eh, la semana que viene podremos escuchar con más detalle todo esta serie de testimonios de esa exclusiva que nos trae, forma de contacto si alguien quiere contarte algo, uh -huh. o si te quiere llamar al CNI para reclutarte? Vaya hombre, sabía que ibas a decir claro. eh, no, para reclutarme seguro que no <ríe> a los periodistas creo que no interesamos demasiado eh, pues eh, mira, es eh, davidcuevas, espacio en blanco gmail.com, esa dirección de correo electrónico, repito si te parece davidcuevas, espacio en blanco gmail.com, por si alguien quiere pues eh, transmitirnos cualquier duda o contarnos alguno de estos casos de asuntos que suelen tratarse habitualmente en espacio en blanco. Gracias, te veo prontito la semana que viene, ¿vale? Eso sí vuelvo, porque nunca se sabe lo que puede pasar, nunca después de lo que hemos contaba aquí. 3 y 52, <risa> 2 y 52 en las Islas Canarias, unos cuantos minutos para la información, nosotros también la tenemos La noticia más destacada de los últimos días nos llega desde la Estación Espacial Internacional, donde a comienzos de este mes, las cámaras incrustadas en la parte exterior del casco grabaron un objeto volante no identificado Se trata de una extraña mancha alargada que no se identifica con ningún componente conocido de la misión. En un principio se habló de que podría tratarse de alguna de las cápsulas que se acoplaron en los últimos tiempos a la estación, la Dragon y la Soyuz TMA-14M. Sin embargo, la fecha en que fue grabado el vídeo de la discordia, el pasado 7 de octubre, es muy posterior al acople de dichas naves que tuvo lugar el 23 de septiembre. Por el momento no hay una explicación oficial para este objeto visible durante 12 segundos... ...y que los astronautas Gregory Weisman y Alexander Gerst... ...que en ese momento se encontraban fuera de la instalación... ...parecieron no distinguir en directo. También tenemos que hablar de últimas confesiones. Poco antes de su muerte, que tuvo lugar el pasado mes de agosto... ...el científico norteamericano Boyd Bashman... ...quiso dar testimonio de cuanto había visto y oído una de las bases más míticas del planeta, el Área 51. Para ello grabó un vídeo que ahora está disponible en YouTube. Durante más de 40 años de profesión, este hombre trabajó con algunas de las contratas de defensa más importantes de Norteamérica y guarda fotografías que ponen los pelos de punta. Sin embargo, tal vez la más impactante de estas imágenes es la que muestra a un supuesto extraterrestre en una camilla siendo analizado y examinado con detalle. Pequeña cabeza ovalada, ojos almendrados... Este documento, de un realismo increíble, está ya dando mucho que hablar. Nuevos estudios revelan que la antigüedad del universo podría ser mayor de lo que se pensaba. El análisis de una estrella que ahora se sabe que data de hace al menos 14.460 millones de años... ...obliga a replantear la actual teoría que situaba el cosmos... ...en algo más de 13.800 millones de años. Este astro, bautizado como la estrella Matusalén, está situada a 190 años luz de nuestra posición... ...en la constelación de Libra, y parece ser uno de los cuerpos más antiguos de todo el universo. Los últimos modelos, por tanto, sitúan la edad del cosmos en los 14.885 millones de años, con un margen de error de más o menos mil millones de años. Y vamos a quedarnos en el universo esta semana para hablar del cambio climático. Estas dos ramas, la astronomía y la ecología, podría parecer que no tienen nada en común, pero nada más lejos de la realidad. Según un estudio español que hemos conocido esta semana, la órbita de la Tierra afecta al deshielo de la Antártida. Esto se ha podido saber después de analizar una serie de estratos terrestres en esta parte del planeta que han confirmado que hace 2,5 millones de años el deterioro de los casquetes polares era muy similar al actual. Claro está, la emisión de gases que provocan el efecto invernadero contribuye a acelerar este proceso, según han informado desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde se ha realizado el estudio. <risa> Terminamos por ahora nuestro repaso en la actualidad, pero el misterio continúa y ya sabéis que tenéis una cita con él cada semana en el Espacio en Blanco. Por hoy terminamos con nuestra gratitud por la compañía, por estas dos horas compartidas aquí en Radio Nacional. Os tenemos que dejar. Teníamos un concurso, estos han sido los cinco ganadores. Tania López de Valencia, José Ramón Concepción de La Palma, Mariluz Pérez Pong del Facebook, Roberto Ibañe de Zaragoza y Rita Aguado de Bilbao. Ponernos en contacto con nosotros para darnos la dirección y os mandaremos ese premio. Gracias a todos. siete días, regresamos, nuevos misterios están a punto de ser inspirados aquí, no faltéis ha sido un placer estar juntos y ahora hasta las cuatro, con la recomendación de que sigáis en esta sintonía, os dejamos con un poquito nuestra mejor música, gracias, feliz semana para todos, nos vemos